Baruch Hashem por su palabra, Dígale que está a su lado, es una misba, es un mandamiento estar alegres en Shabbat, puestos en pie vamos a adorar y exaltar el nombre del eterno, vamos a gozarnos en su presencia creyentes, hijos de creyentes y no confiamos sino solamente en nuestro Padre que está en los cielos up my Tu sai ni star betal vasen hes do begina ho tu sai ni star betal vasen hes do begina ho adanwa samai anarvande nimme naymani me Абонирайтеся! 46 Elohim la no masa Sebaos, strapesarot, Nisabeos, Adonai Sabaodimanu, Miscaslano, Eloheya Jacobela. Elohim es nuestro ampar y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Él es el Señor de los ejércitos, él está con nosotros, él es nuestro refugio. Él es el Elohim de Jacob por siempre y para siempre. Odimanu, miskadla nuelo keya to, Luna, se vamos. En cada noche ni sabeos de vivir, Luna, se vamos. En cada noche ni sabeos, cuando ay se va o di mano. Y esdad la nuelo Si cada la no hay lo que felá, felás, felás. Te lo ir la no más te vas. Mi sabe saloz, por mi sangre os te lo ir la no más te vas. Mi sabe mi sabe os, se va de mano. Bisca la nuella che <muchas> ia toc selà selà nu sai va udimanu Bisca la toc selà selà nu la nuella che ia toc selà selà nu sai va udimanu la nuella che ia toc selà selà nu sai va udimanu Bisca la nuella Él es nuestro protector Dice el Tejilín 134 que todos los siervos del Eterno, los que permanecen en la casa del Eterno por las noches. Él bendice desde Sion, el Hacedor de los cielos y la tierra, hazad vuestras manos en la casa del Eterno y bendecid, bendecid su nombre. Hazad vuestras manos al santuario y bendecid al Eterno. Todos los siervos del Eterno, los que permanecen en la casa de él por las noches. Gracias, Eterno, por tu misericordia y tu bondad. Tú eres nuestro mele Tú eres nuestra fortaleza. No hay ninguna fortaleza como tú. Y si tú eres nuestra fortaleza, somos fuertes en ti. A través de Yeshua Hamashia, que es la Torah viva. En nuestra mente y en nuestros corazones. Tú eres nuestro rey. Tú eres nuestra esperanza. Solo tu gracia nos levanta, solo tu gracia nos restaura. Tú eres fiel y siempre has sido fiel con nosotros, Padre. estar dentro de nosotros solo lo que decían tus profetas mi voluntad mi palabra será escrita en sus mentes y en sus corazones gracias por darnos a Yeshua a Masí, para que tú pudieses estar en nosotros y nosotros en Синкертава в Ізраї el eterno por cualquier cosa que tengas en tu vida en estos momentos por cualquier prueba que estés pasando dale gracias al eterno porque lo está haciendo con un propósito en tu vida in lo recogeremos con alegría. Circunstancias más adversas que ha vivido nuestro pueblo este canto milenial que ha acompañado a nuestro pueblo por más de dos mil años en los momentos buenos y aún más en los momentos malos cuando pensamos que todo está amarrado Que la oscuridad se cierne sobre nosotros. Clamamos a ti. Por favor, Padre. Por favor, Padre. Con la fuerza, con la grandeza de tu diestra, de tu derecha, desata lo amarrado. Y acepta el cántico de tu pueblo. y santificanos Padre por favor tú el fuerte a los que pretenden tu unificación a los que dicen siempre Shema Adonai Elogein Adonai Had que somos uno contigo con tu ojo cuídalo tu bondad y siempre recompensa a los padres oh poderoso santo con toda tu misericordia A nuestro grito до нал futuro al Rey de Reyes y Señor de Señor más fuerte, él se merece toda la honra y toda la gloria Baruh Hashem Aruh Hashem Bendito es él, bendito es su nombre gracias eterno por tu misericordia así como dice la parasha de hoy Ekev es que significa consecuencia nosotros estamos aquí por una consecuencia por su único hijo que se entregó en el madero por ti y por mí cuando no teníamos justificación delante de la presencia del Eterno su amor es tan grande que envió a su único Hijo al Mashiach verdadero para que pudiéramos acercarnos a su presencia Es por esta hermosa consecuencia que estamos aquí. Bendito eres, Padre. Y así como dice la Paralla, queremos agradecerte por todas tus bendiciones. Así queremos darte una porción de lo que tú nos das como muestra de agradecimiento. Y de tu fidelidad para con nosotros. Queremos darte nuestras ofrendas en señal de gratitud. Que así como sea nuestro corazón, sea todo lo demás.